Bueno, la expresión de todos los movimientos populares, de todos los medios alternativos, en sí de, de los revolucionarios, como dicen por ahí de pura cepa. Estamos en desacuerdo de la, de la administración e se p vuelva a repetir y bueno, con la unión de todos, como de los movimientos sociales, del funcionario e crítico, que sabemos que hay una democracia participativa y económica aquí en Venezuela, esperemos a que esta se e n c e n t a d e s de la, la leyenda y que no se plena o se cure o o quede en el papel. sino que se cumpla con la praxis revolucionaria. El llamado, como lo mencioné, es a todos sus compañeros, p o r que seamos un poco más críticos. antes también fuera un bajo y bueno, nos puede tocar a nosotros en caso de que se pierdan los papeles. Así que un saludo a todos l o s compañeros de Grada Popular, de un humilde soldado, de algún aire, de un saludo compañero Richard, a Javier, que e s t á en la lucha con este rayón comunicacional, que tienen con micrófono la antena de Alfonso 23. Grada Popular, para todo el mundo. Gracias. Gracias a los なるほは alternativos como, alternativo como los de grado popular cumpliendo, con, cumpliendo su lucha, cumpliendo su la batalla, con la práctica, y re realizando cualquier tipo de denuncia, venga de donde venga, y d e s p u s la verdad. Queremos que los m e d o s digan la verdad, que se pongan la m a n en el corazón y pensar en todas esas cosas que están pasando. p a r e v o l a b l e m e n t e para revolucionarios m u i a l e a e v o c i ó n d i p o la revolución, a r e v o u n d o m p o el i e l p o l t i e m o el t i e m o i m p o el t i a l t i e m o l t i e m o l t i o el t i e m el t i e m o l t i e m o l t i o el t i e m el t r e m p o el t i e m i m o el tiempo, el t i e m o el t i e m i e o el t i a m p o el t u e m el i m o el t i e m el t m o el i e m el a i e m p o el t e m p o el t i e l i e m o e t i e m p u el i e m p o el e m o el t i e m o el t i m o e i e m o el m o el p o el m el t i o el t i e o el t i m p o e p o el t i e m o el t i o l i e m p el tiempo, el t i e p o el t i e m el t i o l i e m p i e m p es la bandera de los pueblos, en especial los pueblos latinoamericanos. Y bueno, el ú l t o d o compañero saludo a todos grandes, nos encontramos aquí, la chanca, n c a l la c a n c a l h a n a la c a n c a la c h a n n c a h a n c a la a n c a la la c a n a la c a n c a a la c h a la a n c a l la c h a n a la a h a n a la c h a n c l la c n a la chanca, l la